Este programa es presentado por RIT Contenidos. Hoy pague las cuentas, arregle un poco el jardín, decore con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé, y de ver la tele hasta dormir. Deja el cigarrillo, ya no me sabe el café, como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé, y por ti empecé a estudiar francés. Era tu amor la primavera Y una vida nueva que ha Hoy vamos a encontrar, no volvamos a encontrar. La música junto a Carlos, Yves y Mar Anthony. Un éxito del año 2014. Aquí arrancamos solo éxitos. Una hora compartiendo solamente éxitos, solamente canciones en nuestro idioma, canciones que conozcas muy bien. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Solo Éxitos en este martes 7 de julio del 2020. Mi nombre es Walter González. Ah, bueno. Gracias. Arregando desde hoy temprano, desde muy temprano, muchos saludos, así que muchísimas gracias a todos los que han saludado a Daniel Fernández en los controles hoy. Celebrando mi cumpleaños en un rato, en un rato celebrando el cumpleaños. Vamos a estar hablando con el maestro. Prend Ariel, así que no te lo pierdas en unos minutos nomás. Benneril conversando con nosotros de todo un poco puesto número 6 del ranking de la radio de esta semana. Paso a presentarnos. Mi nombre, como dije, Walter González, Latia Fernández en los controles. Musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea de realización de RT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Una hora compartiendo solamente éxitos. Ahora junto a Cristian Castro. Mira qué buen éxito y qué buen clásico. Esto es no puedo arrancarte de mí. Bienvenidos. Una hora con muy buenas canciones a solo éxitos en este martes 7 de julio hoy con Fran Ariel Y mañana con los chicos de Olvídate, así que no te lo pierdas. Disfrutamos de la música. Cristian Castro. Siento, vibro, al recordarte junto a mí. Lloro y río, es tu locura que corre en mí. la razón por ti perniciosa me de... ha La música de Fran Ariel sonando en este Solo Éxitos, en vivo en este martes, martes 7 de julio de este 2020 Y te lo dice cantando, ¿no? Te lo dice Fran Ariel, lo pasado, pasado no, eh, ahí lo tenemos en línea, Fran. Hola, Fran Ariel, ¿cómo estás? Ver, Hola, te... Walter, qué gusto, hermano mío. ¿Cómo estás? Un placer. Bien, gracias. Un, un placer saludarte, gracias por por el tiempo. La verdad que que muy sorprendido con todo lo que es tu música. Cómo ingresaste al ranking y de repente ya estás en uno de los primeros lugares gracias al apoyo de la gente, así que muy un placer poder conversar contigo. Un placer Walter, de verdad, estoy muy contento y, y no pensé que se me fuera a abrir esta puerta tan tan buena y tan tan chévere de poder este en primer lugar conocer gente tan elegante como usted de ahí de Argentina y y y Buenos Aires y y nada, yo pienso que es Dios que pone va poniendo las cosas en su momento, en el lugar indicado, con las personas indicadas. De verdad estoy muy contento, hermano que la canción esté en el número 5 del ranking las más votadas. Exactamente, cómo cómo de una semana que que ingresaba, ingresaba al puesto número 29, pegó el salto al puesto número 5 y se llaman tu bueno en ese lugar esta semana. ¿Cómo queremos conocerte un poquito más? ¿A qué da, comenzaste con la música? ¿Cuál fue tu primer instrumento? ¿Comenzaste no sé, cantando? ¿Comenzaste con una guitarra, con un piano? ¿Cómo comenzó Fran Ariel en sus principios? también cantando de chico en claro, un acto Walter. en una escuela en bueno, eh, en una iglesia. Te cuento. <risa> Mira, yo yo empecé cuando yo empecé mi carrera musical, o sea, mejor dicho, mis inicios en el arte, uh -huh. no sabía que que yo cantaba. Empecé a los 13 años en un en un en un colectivo, digámosle que en en en un grupo que hacíamos variedad tildeense, hacíamos este yo o sea, fui mago, fui telepata, payaso, actividades infantiles ah, y no, no no no sabía que que podía tener este cualidades para cantar. Entonces fue algo algo gracioso porque yo me veía haciendo mago, me aprendí todos los trucos de magia, gracias a un amigo que me enseñó, estábamos un elenco vida. Sí, yo era mago para acá, mago por allá, me salía un poco mal los trucos, pero después los arreglaba y... <risa> De... <risa> y hubo un momento que yo tenía que sacar, por decirte, quizás tú lo has visto por televisión, hay un colador que metes la mano y sacas pañuelos y demás Ajá. y le das la vuelta a la situación y cuando metes la mano sacas, por decirte, un reloj. Exacto. Los pañuelos se convierten en el reloj. Y a mí una de esas ocasiones que me meto las manos se me olvida hacerle el pase al al al doble fondo del del colador y me volvieron a salir los pañuelos. O sea, nunca me salió el reloj. Y, y aquello un, fue una locura, inter, una locura, un acto interminable era el truco de magia. Interminable, pero la la onda estaba en darle la solución claro. al momento en ver en ver qué solución, entonces le dimo le di la solución hasta que busqué el reloj de algún lugar, por decir así, y e, e hice que el público eh, eh eh eh que fuera creíble lo que yo hice, ¿no? Entonces, cosas como esas eh pasaron a mi, a mis inicios, bueno, muchísimas cosas, pero tendríamos que estar 24 horas para contártelas, no cosas muy lindas, no, muy seguro. graciosas. Pero... Una de ellas fue esa. Pero es bueno, porque eso te llevó a estar en frente al público ya de de de chico poder estar presentándote delante de mucha gente que cosa que le daría miedo por ahí al, al que no está acostumbrado. Exacto, y como trabajamos con el público infantil, también hice de payaso y demás. Me ayudó mucho para lo que bien tú dices, perder el miedo escénico y y, y enfrentarme a la gente y y recibir el criterio positivo y real que eh, eh, eh que es el público infantil, o sea, es que el público de niños, si no le gusta lo que tú haces, te lanza una botella o te tira un huevazo, ¿no? Claro. Eh, Pero eh, eh, ahí tú vas teniendo un termómetro. Mira, me diste un pie para una pregunta que te quería hacer y algo con con el público, que es más o menos así, Cuéntame. es el público de Viña del Mar, por ejemplo. ¿Te ves tocando, por ejemplo, mm. sería tu sueño tocar delante Ay, de, de Viña del Mar, por ejemplo? Dios mío, eso es uno de los sueños que yo anhelo desde que empecé a saber qué era la música, cómo era la música y cómo se manejaba la música. Yo pienso que ese es el sueño de, de todo artista, ¿no? Sí. Estar en Villa del Mar y estar frente a ese público maravilloso. Exacto. Es Escenarios que han pisado los grandes, ¿no? Exactamente. Es ¿Y un que sueño que tiene eso, de, de que la gente o te quiere o te saca. Es así de simple y creo que vos ahí la vas a romper. Exacto. Dios le escuche, hermano mío, sí, para eso este se va preparando uno en el camino y yo pienso que este pedacito de mi carrera es un escalón más, ¿no? Uh -huh. Es un escalón más. Y yo tengo mucha fe que sí, que eso tiene que llegar, tiene que llegar, porque cuando tú haces las cosas bien en la vida, en el mundo, eh Dios está mirando, porque quien te dio el talento es Dios y y, y él te lo dio para hacer grande eh tor solo depende de uno, ¿no? Exacto. Solo depende de uno. Exactamente, uno puede Nada, cantar, pero si no tiene el talento, no tiene la vocación, no tiene la pasión, no llega a ningún lado. Vos tenés voz, se nota en, en todas Exacto. tus canciones la profesionalidad con lo que lo hacés y y se siente, se transmite eso con solo escuchar una canción, no hace falta mirar un video y ya se transmite esa pasión. O ¿no? oh, gracias, Walter. Sí, eso es un don que Dios me dio y y hay que Hay que seguir luchando para que hay gente que dice, "No, yo quiero hacer fama, vamos a tener dinero, para comprarme esto", pero eso yo digo que llega solo, eso eso por añadidura se llega solo, porque lo más lindo que puede tener un artista, el sueño que se nos puede hacer realidad es lograr que nuestra música que tanto vamos sacrificándonos con ella, el público la vea, la escuche y y y y y logres logres entrar en un corazoncito y y un, un puñtadito de alegría en un momento, ¿no? Dale una felicidad a esa persona y un ánimo, eh, una sonrisa que es tan importante en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Donde todo eh, es tristeza y amargura. Entonces, ese es el objetivo que todo artista grande que piense en grande, creo yo, deba deba continuar por un camino así y el dinero llega por una vía dura porque Porque es así pues, ¿no? Exacto. Yo tengo esa fe, esa convicción. Exacto. Es es es la pasión a la música en sí. Contame, porque tengo entendido que por ser cubano no te gustaba la salsa. Ya me decías vos, eras mado, hacías otras cosas. ¿Y qué fue lo que te llamó entonces la atención? Es raro que a un cubano no le guste la salsa. Ahora viviendo en Perú, te llamó la atención la salsa, puede ser. Para que tú veas, son cosas que tiene la vida. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, como dice la canción y yo creo que Exacto. esto se manifiesta en mi testimonio de vida artística. Yo empecé en la ranchera, en el bolero, en la balada eh eh cuando empecé en la música, porque antes de eso, como eh, lo comentaste, yo empecé en el mundo del arte eh con, en un elenco haciendo de telepata, de mago, de payaso, variedades circense, sketch cosa que estaba relacionada todo era, era arte, pero no tenía nada que ver con con cantar. Uh -huh. Y y de ahí eh empecé a a relacionarme gracias a a un gran amigo, eh, Aldo Miranda, que él es maestro eh, profesional en Cuba y de ahí empezó a eh, empezó a enseñarnos a todos los muchachos que estábamos en ese grupo eh lo que él sabía, lo que él eh como menos había aprendido y su trabajo que era ese, ¿no? Entonces Por ahí empecé, empecé, empecé hasta que así él me dijo un día, "Oye, eh, Ariel, porque mi nombre real no es Fran, sino es Ariel, es uh -huh. Ariel, ¿sabes qué? Este tú nunca has probado a cantar porque te escucho un timbre bonito por ahí." Digo, "Le yo no, no, no, no." Sí, sí, a sí. ver, me pone un tema de Juan Gabriel. Eh, me acuerdo que fue la canción "No vale la pena lo que tú me quieres porque es muy poquito" y esa canción claro. la isla, me dio la pista musical y la empecé a cantar y de ahí me dijo, "Oye, tú puedes cantar." Y y y y y y y nos reíamos desde lo que yo estaba, me dijo, "Olvídate la magia, olvídate del de, de payaso, y nada de eso y dedícate a la música." A tal cual, sí, y empezó a prepararme y y seguí esa carrera de la música, ¿no? Hasta el día de hoy. Qué lindo. y y hablando justamente de de estos artistas, ¿quiénes son los artistas por ahí que te inspiran a a cantar? Tal vez son salsa, tal vez boleros románticos. ¿Cuáles son tus tus grandes influencias en la música? Bueno, mi gran influencia desde que lo escuché hasta el día de hoy, eh aunque ya no está en vida, hace poco tiempo partió hasta la presencia del Señor, fue el gran José José, el príncipe de la canción romántica. Ajá. Eh eh yo fui un fiel seguidor de él y y y aprendí mucho los patrones que tenía de respiración, de interpretación de de entrega total en en cada una de sus interpretaciones y eso antes de llevarlo a la salsa no cantaba salsa, entonces ahí era un patrón que para mí era hermoso. Yo vivía las canciones hasta el día de hoy me encanta sus canciones, sus temas. Y de ahí en la salsa eh cuando escuché a Marc Anthony, uh -huh. wow, yo dije, esto es una mezcla de sí. de romántico con con salsa eh y fuerza en escena y y y una potencia de voz, entonces me voy por acá. Entonces lo estudié mucho, lo sigo estudiando, eh, eh me encanta, me encanta su su trabajo y soy muy seguidor de de él y y de José José, el príncipe de la canción romántica, en la salsa Marc y en la, la balada eh Consejo, sé. Consejo, sé. Entre es. muchos otros, pero esos dos. Sí, sí, sí, sí. Excelente, excelente. Y contame cómo fue tu vida, cómo te llegó, qué es lo que te llevó de la vida a a radicarte en Perú. ¿Hace cuánto tiempo estás viviendo ahí? Y eso fue el puntapié a la salsa, el llegar a Perú. Exactamente. Yo vine en el 2005. Si mal recuerdo, claro, 2005 vine acá a Perú. Eh, vine como O sea, me me vio un un un un empresario trabajando en Cuba uh -huh. haciendo rancheras y esas cosas y me dijo, "Quiero llevarte para Perú a hacer salsa." De ahí un poco loca la, la lo que me dijo, un poco loco <risa> lo que me dijo porque dije, "¿Pero qué tiene que ver lo que tú has escuchado que estoy haciendo ranchera o bolero con lo que tú quieres?" Claro. Entonces me dijo que él tenía mucha visión, que él hiciera caso, por favor, de ahí Bueno, me pregunté quién era el hombre todo sin sin tantas cosas porque yo había perdido muchos viajes en Cuba, allá, eh con 28 años no había podido salir adelante, entonces mi madre, que en paz descanse, estaba viva cuando aquello, me dio fuerza como toda madre querer ver el, el sueño de su hijo realidad. Uh -huh. Me dijo, "Dale adelante, dale, dale, dale y viene para acá para Perú eh porque me llegó este viaje, no fue porque yo lo busqué ni porque quise exactamente venir a Perú. No sabía ni dónde quedaba Perú en aquel entonces, no teníamos <risa> noción, porque el cubano, tú o sabes que no solo los cubanos, <risa> la historia es que Estados Unidos, Europa, nosotros pensamos, a pesar que tenemos muchos problemas, pensamos en grande. Sí, sí. A veces eh, eh eh a veces bueno, a veces no no es tan bueno, porque a veces tú piensas cosas imposible, quizás en un momento no no no tan dado, pero pero por ahí me me llegó esta posibilidad y fue que vine para Perú hace ya 13 años, creo por ahí, 2005 por ahí. Bien. Entonces, eh es por esa razón que yo vine a Perú a formar parte de un grupo de salsa eh acá en Perú. Y ahora actualmente por vos sos Fran Ariel y su orquesta, no es solamente Fran Ariel. ¿Cómo se compone esa orquesta espectacular de músicos que tenés? Exactamente, como bien tú dices, eh hace 10 años eh formé el, la orquesta, agrupamos eh compañeros músicos, o sea, agrupamos mucha gente y y y comenzamos a a a a formar repertorio y demás, a, a ver cómo era, porque nadie te da te da una luz, no, tú sabes que aquel que tener una orquesta no te dice, "Eh, por acá", no, el, uh -huh. te dejan y tú tienes que aprender solo. Entonces, acá en Perú se dice pagar derecho de piso cuando tú tienes que que hacer las cosas sin saber y quizás pagas un poco más de más por acá pagas lo que no es, se te va el dinero por acá y no sabes, ¿no? Entonces, Igual. pagué derecho de piso por por un tiempo y y formamos la orquesta, formamos la orquesta de 12 músicos a 15 músicos eh y no no me faltaba el trabajo hasta el día de hoy eh Fran Ariel y orquesta le pusimos a la orquesta. Primero le puse Fran Ariel y su delirio habanero, porque delirio habanero es un nombre muy lindo de un restaurante que hay en Cuba. Mira. Pero ¿qué pasa que cuando yo trabajaba acá la gente en los lugares veí el nombre Fran Ariel y, y su delirio banero y me asociaba con con que todo era cubano y como acá en Perú eh no sean Argentina, pero acá en Perú cuando tú haces más de de 3 horas de show ya no puedes hacer todo salsa porque la gente se aburre, tienes que hacer variado. Mira. Entonces hacemos cumbia, salsa, bachata, eh este latin rock de los 80, tributo a Héctor Lavoe este tributo a Olga Tañón. Entonces tengo a mi cantante uh -huh. eh que hace cumbia, eh, que hace bachata eh, y así no, entonces yo le meto entonces lo que es salsa, eh bolero, alaba, un poco ranchera por ahí en los cumpleaños que aprovecho con la gente y como que variadito. Entonces de ahí le quitamos el nombre porque no me entraba gente dirigido a ese público de música variada. Entonces claro. dijimos, vamos a ponerle solamente Fran Arieri Orquesta para que sea de todo, ¿no? Vale. Entonces así hemos logrado más el el objetivo. Buenísimo. Entonces, hemos hemos estado trabajando así. Pues bueno, mi sueño realmente es eh eh eh posicionarme como un Luis Enrique, como un Marantoni, como un como un Jay Rivera, como un no, o sea, uh -huh. eh eh eh mi orquesta atrás acompañándome, ¿no? Y yo echando adelante solo en el escenario, ¿no? Pero eso es poco a poco, ¿no? Sí, sí. Paso a paso. Tenés todas las cualidades igual para para lograrlo y lo estás logrando acá en en el ranking de la radio como Ahora acá en, en Solo Éxitos. Contame, ah, sí, es que ¿escribís claro. canciones o te dedicás a reversionar canciones ya de de artistas? Que no es fácil tampoco reversionar, porque una cosa es hacer un cover y otra es agarrar, por ejemplo, una balada y reversionarla en salsa, cosa que no es nada fácil. Claro. Yo escribo temas, tengo composiciones hechas, eh el único detalle es que a veces para que pueda pegar un tema Eh, como bien tú dices, no es fácil hacer un una versión de balada salsa, uh -huh. pero más difícil aún es pegar un tema tuyo, sí. que nadie haya escuchado una melodía que no esté en ningún lugar del mundo. Entonces, como es tan difícil, como bien me dicen eh unos productores amigos míos que siempre me me han aconsejado, hay dos formas de salir adelante en este mundo de la música, ¿no? Eh, es una es por contacto y la otra es con dinero. El dinero Eh, eh eh eh eh eh es, es momentanio y el contacto queda para toda la vida. Entonces, ahí. es difícil porque no es fácil, pero hay que buscar dónde están las puertas, por dónde me meto, do, cómo le por dónde le entra el agua al coco en el momento indicado, en el tiempo indicado. Entonces, mis canciones que yo tengo Dios mediante eh se van a tener que ir sacando según se dé la ocasión. Mientras sí. tanto, hemos decidido hacer cover de lo que ya está hecho uh -huh. para que pueda hacer una puerta que podamos eh, eh entrar un poco más rápido, más por por el tiempo que había ido luchando en la música y además entonces es muy difícil poder hacer un tema eh, llevarlo de, de de de de balado de ranchera que es en este caso el último tema que que estamos que lancé que estamos promocionando, uh -huh. lo llevé de ranchera a salsa. Entonces, es todo un tema para que eso suene igual o mejor. Claro. Entonces, es un trabajo muy lindo, eh eh eh de verdad que es un reto para mí porque ya lo hice en un tema pasado. Yo tengo dos temas inéditos eh que no se han escuchado mucho, eh pero que los tengo ahí, como bien dice, la música nunca muere. En cualquier momento lo los los meto dentro de, de del disco que próximo que vaya a hacer o algo así, pero bien. pero mientras tanto nos vamos yendo por por por algún cover que pueda que pueda explosio, es, explotar, ¿no? Y yo creo que Lo puede hacer esta canción que le estamos dando duro, ¿no? Te voy a olvidar en versión salsa. Está muy buena esa versión. Y otra versión que que me gustó y que si le parece la podemos compartir ahora es la versión de Hasta que te conocí, que me encantó esa versión salsa también. ¿Estás ahí, Ari? Oh, qué lindo, claro, Hasta que te conocí es Juan Gabriel, eh, es bella. ¿Te parece? Sí, es, es bella, es bella, es un tema Sí, te escucho. ¿Aló? Sí, sí, sí, te escucho. ¿Te te parece si la compartimos al aire acá de la radio y después seguimos conversando? Ya, a capella podemos hacer un pedazo. Uh, sí. Como no, bienvenido sea. Vale, está bien. Vamos entonces a, a cantar un pedazo de eh, ese tema, ese tema es de Juan Gabriel. Mhm. Mhm. Ese no sabría De tristeza, ni de lágrimas, ni nada, que me hicieran llorar. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad lleno de felicidad eso y muchas cosas más yo jamás sufrí y yo jamás lloré Dios era muy feliz yo vivía muy bien Pasa que te conocí, vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor y muy tarde comprendí que no te debí amar. Por que ahora pienso en ti más que ayer, mucho más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Pero pero tengo tres Espectacular, eh, espectacular. Qué voz, por Dios, qué voz. ¿Cómo le sacas así de la nada, eh? A capela, sin la orquesta atrás, espectacular. Gracias, mi hermano. Es un tema, un tremendo tema ese, un tema de de Juan Gabriel. Wow, que que en paz descanse, hombre. Un otro seguidor que, uh -huh. que siempre Los músicos siempre seguimos esos tipos de de talentos, ¿no? Porque son son talentos únicos. No no hay otro en el mundo, no no no van a hacer otro igual. Exacto. Y y ha dejado un legado musical muy fuerte. Una de sus canciones es hasta que te conozca. De verdad que hasta que te conocí. La verdad que la la escuché ayer en, en tu canal de YouTube y dije, qué buena versión ver. por Dios, está muy buena la la versión de hasta que te conocí que ahí también la estamos escuchando de fondo que es la que tenés grabada. Está grabado en vivo esa versión, ¿no? Muy bien. Me parece que lo que lo perdimos, Anariel, bueno, ¿estás ahí? Lo tenemos en línea. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino. Lleno de felicidad. Pues había soy pocas cosas más yo jamás sufrí Estamos escuchando esta versión de Hasta que te conocí en la voz de Fran Ariel. Perdón, Fran Ariel se cortó recién. Te consultaba, esta versión está grabada en vivo, ¿no? De de Hasta que te conocí. En vivo. En vivo, exacto, en vivo. Así que así como escuchamos tu voz, no hay equipos de por medio, así suena tu voz en vivo y lo hemos escuchado recién a capella, nada ¿no? de de aparatitos, raro que después dicen que cambian la voz y demás, ¿no? Porque a veces te llevas esa sorpresa escuchando a un artista en vivo que cuando lo escuchás en un CD en cambio a voz te escuchamos espectacular siempre. Gracias, hermano. Sí, a veces por ahí como que se confunde un poco que el artista eh usa un poquito de trucos por ahí, pero hay que tener cuidado, ¿no? Hay que, hay que tener cuidado. Siempre eh yo vengo con ese patrón, con esas raíces de Eh eh cuando se hace un disco, se canta un tema o se graba un tema hay que tratar de hacerlo como mismo tú lo vas a hacer en vivo. Hay gente que graban diferente en estudio y en vivo a veces no lo pueden hacer igual. Exacto. Hay que tener un poquitico de cuidado por ahí, sí. ¿no? Exacto, exacto. Mm -hmm. Bueno, exacto. eh queremos saber cómo cómo te llevas con esta etapa de cuarentena, cómo te llevas con las redes sociales. Es lo tuyo, no es Mira, lo tuyo. Eh... Eh, realmente eh te digo algo, yo soy bien tímido por esa parte. Si hablamos <risa> así, yo a mí me gusta me gusta entrar a lo necesario. Bien. Entonces, como tengo mi mi trabajo y y estoy en mi carrera y todo, es y ahora estamos en en un momento crítico en el mundo, es un poquito difícil uh -huh. cuando no tenemos entrada eh, económica ni nada, poder buscar y pagar a un a a una persona que se encargue de las redes, no, entonces tienes que hacerlo tú mismo. Exacto. Entonces, a veces yo yo a veces uno es yo estoy horas, a veces yo mismo he aprendido ahorita a editar en un programa de edición de de, de fotos, de editar video. Yo yo estoy haciendo la edición de los de los videos de de, de todo lo que estoy lanzando en las promociones, o sea, las las publicaciones y lo demás, todo eh, lo estamos haciendo siempre con amistades eh, sí. este que me asesoran y todo, o que tengo buenas amistades pero la hago yo en mi máquina eh eh he instalado programas de, de de edición de fotos, de video, he aprendido a manejar el Pro Tools, que es un programa de edición de audio muy bueno a nivel internacional, entonces eh eh cosas que he aprendido para uno mismo poder, poderlas hacer, aunque no no quizás no te llame tanto la atención de estar eh, todo el día sí. Eh, eh sí me gusta eh, eh me gusta crear, me gusta mucho crear O sea, hacer cosas que nadie que nadie haya haya hecho, no o sé. Sea, yo voy a hacer una publicación de, no sé, mañana quiero este entrevistarme o o o o hacer una transmisión en en vivo por mi mi página, eh veo alguna otra y y digo, bueno, esta es la onda, ¿no? La idea los colores, quizás que están de moda, pero ya no no miro más. Eso es. Eh eh no, entonces la hago sí, mi onda, exacto. mi estilo, igual que las canciones. Yo puedo hacerte un tema de José José, pero Eh, o de, o de cualquier otro artista, no sé, pero cojo el, cojo el patrón, pero no no no copio eh, eh como lo haya hecho la persona para tratar de de hacer mi identidad, ¿no? Exacto. De crear mi identidad. Tu Entonces, esto es lo que pasaba en la cuarentena. He tratado de crear mi identidad en todo lo que he podido hacer, ¿no? Quién en este caso pero, por pero pero ahí. Por ejemplo, ¿cómo te llevas con el tema de grabar a distancia que lo hemos visto en de que ganamos, ganamos? Eh, ¿cómo es esa nueva etapa de no poder ah, juntarse sí. todos en en un estudio y poder grabar a través de de una computadora, a través de cada uno desde su casa? Exacto, ha sido algo eh, espectacular por una parte porque no sabíamos que eso se podía hacer, de verdad. Todos los músicos hemos eh como como te dije hace un ratico, yo me he metido horas aprendiendo cómo poder hacer una edición de un programa de de de video. De, editar, de de edición de video, eh porque yo mismo hice el video, yo mismo fue el que eh recorté la foto, puse letra, yo mismo hice el video, entonces pues bien, eh bien. yo mismo grabé la voz, yo mismo la la la grabé en mi estudio, en mi home studio que tengo en mi propia casa uh -huh. y tenía yo le, he estado acondicionando el estudio, el pequeñito estudio eh eh, eh porque es es, un, es es algo parte de mi sueño tener, yo pienso que todo artista, todo cantante siempre su su para complementar ese sueño de, de de de su carrera musical es tener su propio estudio. Yo decía, eso me encanta, me gusta, pero no sé por qué lo voy a hacer, no sé por qué lo quiero hacer, pero no sé, no sé ni cómo se hace, ¿no? Ni ni ni qué ni qué vendrá futuro, o sea, yo decía, ¿con cómo se genera dinero hijo para que el artista quiere quiere tener su propio estudio? Si de toda manera vamos a grabar a al mejor estudio o te vas a grabar para donde de verdad eh, sí. estén grabando monstruos eh no, entonces para qué voy a hacer mi estudio. Y ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Mira todas las cosas que he podido hacer porque tengo mi home studio, o sea, lo básico eh pero lo tengo. Entonces, hay muchos compañeros míos músicos, cantantes que no se imagina cuánto han sufrido uh -huh. porque han querido grabar e incluso hemos probado con alguno de ellos, me han mandado el el el audio de su celular para ver si lo, si lo podemos integrar en en en en en en la misma canción esa que peisa, había un amigo mío, un gran amigo, sí. tremendo sonero, dígele, díguele rey, yo quiero eh eh tenerte acá en esta canción, pero no podemos vernos, no puedes ver a, venir acá ni yo allá. Y a ver cómo haces para grabar, dice, "Fra, yo lo que tengo es un celular." Digo, "A ver, a ver, intenta." Y metió la cabeza dentro de un clóset, <risa> o sea, dentro del armario. Sí, sí. Tapó, tapó y y fue verdad porque me mandó foto, ¿ah? ¿eh? Dentro del Mario hay mucha ropa, el el el, el armazón es de madera y se hace como una caja acústica. Mira. Pero qué pasa? Sí, sí, sí lo hubiese podido lograr, pero no tenía el micrófono ni el programa indicado para poder hacer la captura de ese sonido. Entonces, sí. no las envío e intentamos intentamos, pero como todos los demás habíamos grabado con con interfaz, con micrófono y demás, había una diferencia abismal y, y, y sí. hagamos lo que hagamos, entonces no sí. pudimos incluirlo, pero pero es una es es algo maravilloso porque te das cuenta de que nunca haces las cosas en vano, de que siempre siempre nos va a hacer falta aquello que empezamos, que no hemos terminado, eh eh llega un momento que tienes que terminarlo porque lo necesitas para algo. Y esto es un sueño muy lindo que que en la cuarentena eh, eh nosotros los músicos eh hemos hemos logrado aprender y y hacer esa interacción con los músicos de otro lado, han grabado en su casa y han mandado eh, Mandaglar su su producciones y, y se unen con un, con un amigo mío, Martín Vianueva, que es el el que me ha hecho todo el trabajo, todo ese apoyo, un, un músico por otro, nos hemos apoyado, yo he grabado para otro, otro han grabado para mí y muy continuamos, bien. ¿sabes? Yo he grabado coro para otro y así, ¿no? Bien, Algo muy buenísimo. bonito y así es el tema de que ganamos ganamos con un mensaje positivo, es un tema propio mío. Buenisísimo. Sí, sí. Un mensaje positivo para esta tarde que estaba. La música es eso, la música Ajá. es sonirse y y no competir, es disfrutar de la música. Fran, te agradecemos por el tiempo, muchísimas gracias, Fran Exacto. Ariel por por estar ahí del otro lado. ¿De dónde por dónde te pueden seguir cuáles son tus tus redes sociales, canal de YouTube? Contame todo. Claro, eh para mí ha sido un placer guate de verdad, eh un gran gusto, un gran honor poder estar en esta entrevista y y y que puedan contar conmigo para todo y poder Dios mediante eh conocer eh, eh ese país tan lindo que yo vengo escuchando cosas muy lindas desde Cuba que tengo amistades eh de, allá de Buenos Aires mira, mira eh esa. Argentina y me que se dé esa posibilidad cuando todo esto pase. Mi mis redes solamente con Frank Ariel, es muy fácil, Frank con la letra K al final y Ariel como mismo se pronuncia y recuerden la sirenita Ariel para que <ríe> no se le olvide, Frank Ariel y lo pueden encontrar en mi canal de de YouTube. Ahí pueden suscribirse, los invito a que se suscriban puedan ver todos los videos, darle click y este en en mi Facebook también como Frank Ariel, en Instagram también Frank Ariel y eh en todas las plataformas digitales, en todas las plataformas digitales, en Spotify, Amazon, iTunes, en todas, en el último que estaba de moda que es TikTok, donde usted ponga Frank Ariel, ahí le va a salir Frank Ariel y debajo te voy a olvidar en versión salsa. Lo invito a que Me sigan en las redes. Dentro de entre poco se viene hasta hasta en el calzoncillo, <ríe> en la ropa interior franariel, está por <ríe> todos lados. Bueno, te cuento te, te cuento que nosotros tenemos con con mi mujer tenemos una tienda de de ropa, una boutique Mira. y ahí bueno, ella confecciona ropa de mujer y y y muy pronto si esto llega a ser eh eh el éxito que tanto esperamos, podemos hacer fabricar este camisas, ropa con quizás con con algún logo de, del tema o de lo que se esté pegando y ustedes van a ser los primeros en recibir ese regalo eh de parte de Gracias. de nosotros, de parte de Frangel, eso No lo dudes. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Estamos no solamente te cuento, no solamente en Argentina, sino que en Alemania, en Bolivia, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en España, en Guatemala, wow. en México, en Panamá, en Paraguay, en Perú, wow. en Uruguay y en Venezuela, wow. en Perú en este tiempo, mientras estamos hablando, estamos en una radio, en cuatro radios ahí de Perú, así que estamos por todos lados todo lo que estamos conversando wow. ahora en este momento. Qué bien, qué bien. Sueñas tocar en Viña del Mar, imagínate que en este momento prácticamente hoy tenemos dos, tres Viña del Mar completos de oyentes tanto sea a través de la radio como después escuchando el programa que que también se escucha en Spotify y demás. Así que puede ser un pedacito claro. acústico de de te voy a olvidar, un poquito a capela y y con esto cerramos. Claro. Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza. Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera, te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible, trata de arrancar tu amor sin dejar cicatrices, te voy a olvidar. Esa. Espectacular. Muchísimas gracias, Fran Ariel. Un abrazo <risa> gigante. Y y seguimos en contacto a votar por Fran Ariel gracias, en, en las 20 bajotadas. Recordá www.las20bajotadas.com de lunes a viernes votás por el por el maestro y lo escuchamos acá con Teo y Lider. Y a llorar por tu adiós Se nos fue el programa, ¿eh? Se nos fue el programa con Fran Ariel. Espectacular la nota. Si te gustó, querés volver a escucharla, recordá que lo podés hacer en soloexitos.ritcontenidos.com o buscándonos en Spotify como Solo Éxitos. Nos vamos a reencontrar mañana, mañana miércoles, entrevista exclusiva con la banda uruguaya Olvidate. Así que vos no te olvides y escuchanos mañana. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí del otro lado. Daniel Fernández en los controles. Musicalización a cargo de Laura Moreira que hoy trabajó muy pero muy poco. Esto es una idea de realización de RT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Como te dije, nos reencontramos mañana Recordá votar también en el ranking de la radio www.las20masvotadas.com O desde la aplicación para Android Las 20 Más Votadas Recordá que hasta el viernes tenés tiempo Y el próximo fin de vemos qué es lo que pasa Con cada uno de estos artistas Fran Ariel, esta semana, puesto número 6 Del ranking con Te Voy a Olvidar Recordá también seguirlo a Fran Ariel En cada una de las redes Y a través de los canales de música Nos reencontramos mañana, dale. Mañana miércoles, entrevista con Olvídate. Buen martes para todos. Chao, hasta mañana.